Bueno, eh, doctora, hay una sesión extraordinaria en este mes de diciembre, otra en el mes de enero, eh, cuéntenos de qué se trata. Bueno, el Departamento Ejecutivo ha pedido la convocatoria a sesiones extraordinarias para el día 22 de diciembre y 23 de diciembre por la mañana y para los días 12 y 13 de enero. Eh, en, la, en la sesión del 22 de diciembre se va a tratar una ordenanza preparatoria este, de modificación de tasas. ...y en la sesión eh, a las 19 horas. Y ese mismo día, a las 20 y 30 horas, hay un orden del día... Eh, ...que va a tratar un proyecto este, del cuadro tarifario de agua de Copelectric ...y un proyecto presentado ayer por bomberos en relación a las tarjetas de estacionamiento. Uh -huh. ¿En enero? En enero sería, eh, en caso de que la ordenanza preparatoria quede aprobada en diciembre la convocatoria asamblea de mayores constituyentes y eh, contribuyentes perdón y eh, el tratamiento del presupuesto que recién va a poder estar eh, terminado en, en enero porque el cálculo de recursos este puede terminarse de realizar a partir de que se sepa este, cómo va a resultar el tratamiento de las ordenanzas impositivas es decir entonces que un día va a haber eh, este, dos sesiones Sí, está programado para que todos los temas este, se traten un llamado a primera y segunda convocatoria. Entonces, en primera convocatoria se tratan un día y en caso de no este, poder tratarse ese día por alguna dificultad formal o porque no alcance el tiempo para el tratamiento se, convoca, se hace una segunda convocatoria para el otro día. ¿Algo más sobre este tema, doctora? Por ahora no. Bueno, eh, una pregunta con las comisiones. ¿Ya están todas conformadas? ¿Ya tienen cada cual su presidente? ¿Cómo veo? Se están conformando. Eh, la Comisión de Hacienda ha quedado para el Bloque del Frente para la Victoria y la de Infraestructura también. Este, Pero todavía no se ha hecho el acto formal de designación de autoridades porque las comisiones no han pasado los dictámenes de comisión. Es decir, que la única que se da por ahora es legislación. Eh, sí, eh, tampoco está formalmente este, declarada a las autoridades este, porque se, se hace en un mismo acto administrativo, pero bueno, sí ya están designadas también en Hacienda y en infraestructura en el sentido que antes les puse.